Primero que nada, bueno, ¿qué estamos ya en el día número 20? 28. 28. Y las novedades son,、eh, nada, querer、eh, seguir amenazándolas, todo. Contame un poco cómo pasaron el fin de semana. Y siguen,、eh, primero que nada, después de lo que conseguimos en el Consejo、eh, el día de o q u e n esto es lo que hicieron los no docentes de acá, alguna parte de los no docentes. Tomaron el otro sector del edificio pidiendo de que esto no se tuviera en cuenta y, aparte, pidiendo que nos.、Eh, que para que desalojáramos el decanato.、Uh -huh. Los cuales tuvimos que convivir con estas personas durante el fin de semana y por ahí. bueno, ha traído algunos inconvenientes. Ajá. ¿Y, y estos inconvenientes?、Eh, ¿En lo profundo que son no docentes los que están haciendo la campe del otro lado, en la otra parte de la universidad? Sí, ellos, igual, estaban hasta hoy, donde ellos fueron los cuales se encargaron de abrir la s puerta s a la empresa que entró, porque hoy entró una empresa a limpiar, mandada por el señor、eh, Cristian Fuli. Así que ellos fueron los encargados de abrir los sectores, obviamente, ellos tienen la llave, así que abrieron los sectores para que entrara esta empresa a limpiar. Y son, en lo común, n s o cuatro personas que desde que estamos trabajando acá、eh, siempre nos han. Hemos tenido problemas con esta persona porque uno de ellos ha golpeado compañeras, se ha sobrepasado de palabra, siempre insultos, malos tratos. Y bueno, son las mismas personas que decidieron ocupar y las que están pidiendo que nosotros nos retiremos de acá. La semana pasada la comunidad educativa eso cam caminó por las calles de Roca, pero entendí yo que era pidiendo para que se solucione el problema de ustedes.、Eh... La semana pasada ahí hubo una marcha de 12 estudiantes, los cuales eran los que querían volver a clase.、Ajá. Eso fue lo que hubo acá en Roca. Después, nosotros lo que hicimos fue un, una multisectorial que convocamos, donde después nos dirigimos a n e u q u é n a al rectorado. Bien. <coughs> hoy por hoy, ¿qué, ¿qué pasó de las mesas de la negociación, de las propuestas? ¿En qué estamos? ¿En qué estadio estamos, Claudia? Eh. Realmente no sé por qué hemos quedado en la nada, porque se siguen negando a, a conformar esta mesa de diálogo.、Eh, no hay manera de sacar la mesa de diálogo hasta el día de hoy.、Eh, es más, están e m p e o r a n d o las situaciones, ellos mandando gente a trabajar acá adentro donde uno está,、eh, donde se convocaba como para venir hoy a la mañana directamente a hacer un apriete en contra nuestro, pero. Como diciendo que nosotros no íbamos a dejar limpiar lo que es el sol de a u l a y baños, cosa que no era así. Nosotros en todo momento estuvimos dispuestos a eso, t lo queríamos hacer nosotros también. Se lo informamos varias veces a la autoridad de decir, en el transcurso de estos 28 días, en los cuales no tomaron, nunca nos quisieron entregar la llave para que nosotros hiciéramos la limpieza. Y bueno, hoy buscaron la mejor salida, que es traer una empresa mandada por t r i s t a Fuli, la cual la venían custodiando algunos patoteros de él. Y hay gente no docente de acá y algunos estudiantes. Bueno, ahí en este momento la empresa está limpiando lo que es el sector de lengua. Bueno, la verdad que preocupante lo que, como respuesta. Sí, es muy preocupante、surge. porque nosotros seguimos en esta ocupación acá adentro. Hoy por la mañana,、eh, por lo común, ellos, bueno, en la madrugada nos desconectaban la luz, nos cortaban el agua y han dejado de paso ya hoy, han pasado a dejar una cartita amenazándome. Así que bueno, esto ya se está tornando bastante, aparte de angustiante, peligroso. Claudia, ¿qué decía la carta? Y me, me especialmente ponen Claudia Reyes y me ponen que me deje de joder con el tema, con lo de la toma y que si no van a agarrar a algunos de mis hijos y los van a hacer mierda. Claro, ya se está y e n d o realmente、sí. muy lejos. Y todo esto igual、triste. se lo voy a hacer responsable, lo que es el señor Cris Afuli y Nataina. A Pescadero y Olivares, que son las cuatro autoridades que tendrían que haber venido a dar respuestas acá. Y la verdad es que esto ya es una locura, porque ya en aprieta así sobre los hijos de uno, ya no, no, no, esto no tiene lógica, y bueno, y sabemos del sector que viene, que viene e s o yo estoy completamente segura que viene del sector de los no docentes, de los que siempre nos estuvieron persiguiendo y investigando. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijo Victoria con toda esta situación? Ella también no, no observa que haya posibilidad de diálogo. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? En este momento, justamente, está、eh, tratando de comunicarse con la gente del rectorado para ver cómo piensan seguir con esta situación, si van a abrir el diálogo o no. No, no sabría decirte,、uh -huh. todavía no tenemos la respuesta, así que bueno,、eh, creemos que en el transcurso del día es algo. Pensaríamos que intentarían abrir alguna mesa de diálogo. Igual nosotros hoy nos vamos a dirigir hacia Neuquén, donde estamos,、eh, estamos con una reunión de la multisectorial de todos los sectores amplios que nos convocaron el otro día, al consejo, que nos acompañaron a l consejo、eh, en el rectorado el otro día. Así que bueno, y veremos más medidas a tomar, obviamente. Nunca vamos a evaluar el tema de dejar la ocupación del decanato, ya que es nuestra única. Hoy por hoy, nuestro, lo único que tenemos para seguir luchando es estando acá adentro. Claudia, la verdad que un fuerte abrazo.、Eh, me quedé muy, así como, por lo menos impactado a partir de esto: de que vos estás luchando por tu trabajo todo, y que reciba este tipo de cobardes amenazas、eh, supuestamente anónimas con toda esta situación violenta. Es la verdad que muy triste. Sí, la verdad que sí, que se metan con los hijos de uno ya es lo último que podían estar haciendo, realmente. Quedamos ahí a la espera de cualquier novedad. Ojalá que sea en algún momento lo que uno desea desde que comenzó. Ya decís que van rumbo al mes a estar ahí ocupando、sí. y pidiendo por trabajo、eh, y que sean respetadas por lo que venían haciendo. Nada más y nada menos. Y la respuesta por ahora es la negativa y es esto también de otra empresa ahora haciendo un trabajo que podrían hacer tranquilamente ustedes. Sí, sí, así es justamente.